www.unr.edu.ar Radio Universidad Y seis colores y oh, a 600 por 2 qué tal buenas noches este es el programa que muchas veces suele empezar parodi porque lo hace con más soltura y porque tiene como más cancha para esto de andar pero vos tenés más holgura me dijiste gordo otra vez y no me di cuenta es eso no me dijiste gordo no de ninguna manera a ver entonces qué Le vamos a preguntar a nuestro co-conductor del día. Co-conductor, no conductor, del día de hoy, de los miércoles, que va a ser eh, redigonda el un casting, pibe exacto. de los miércoles. A fin de año elegimos a uno, ¿sí? Lunes de Machain, martes de Nachito, miércoles de Redigonda. Y Supongo que aceptarán sobornos para elegir al odio. ¿Cuándo ah, va a bueno, llegar el día entonces, de Billy? Va muy bien. Todo el día, todos los días son día de Billy. Ay, de vos también, Martín. <risa> Ahora, le voy a decir algo que lo ven como a Martín. Martín, ¿cuál es? Se quiero la... tanto. ¿Cuál es la película más sí. esperada de este año y yo diría de los últimos 10, 15, 20 años? La película sobre la que voy a hablar hoy. Así que ¿Sí? si vos me empezás a matar no. información, yo voy a tirar Pero un chavarito a la patada. Qué lindo. Grande House. Grande House, claro. La película de Robert Rodríguez y de Quentin Tarantino. De... Exacto. Bueno. Dentro de la película, dentro de la de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Una sí. No te voy a quemar nada, seguramente. Uy, que Yo no sé si esta información... Me mata a la toda la información. ¿Tiene sí. que ver con Dead Kennedy? No, no, no. Bueno, está no, bien, no, entonces. No. Yo sé si que hay, hay información sobre Dead Kennedy. Sí. No sé ni quiénes son. son. Eh, Flaming Lips, nuestra banda favorita de este año. Está bien. Bueno, entonces... Dentro de la película, entonces, Planet Terror, que es la primera parte, sí, que es la de sí. Robert Rodríguez, que en la que actúa Tarantino, Ajá. ¿sí? hay un momento, Ajá. una escena en la película, para la que usaron el tema de Dead Kennedys, Too Drunk, to Fuck, demasiado borracho para poder coger. Epa. Bueno, es la traducción, yo no, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Vos ponés un traductor de internet y te pone eso, por claro, ejemplo? Claro. Sí. Ah, está bien. Qué copado los traductores sí, de internet. Sí, a la onda. Entonces... Eh, el tema, pero no el tema La versión original, sino un cover Del tema ese Que es el que usó Nobel Beck, Que es un productor francés Que invitó a un montón de chicas Y además de hacerse una fiestita Hicieron un montón de covers De temas de, de los 80 Y de los 70 Yo tengo un tema de eso en un disco de eso Que sacó de es esa sí esa sí, Muy bien Bueno, entonces, ya lo vi que es el... Otro más extraño que el otro, vos, vos para quién el Es programa? el programa, para una elite? Para una es elite. el cantante, no, pero yo te explico, es el ah. cantante de los Dead Kennedys, que es un tipo que ahora, ya es vegetariano y el que vos, oh, no, no hagan esto, no hagan lo otro. Viste, como todos estos. Como Nachito. Como los visti ponen... No, pero Nachito siempre fue así. No, Entonces, Nachito es vegetariano desde el año pasado. Se leon quiso ¿no? Se leon quiso claro. Eh, pero el resto de la banda le chupa un huevo lo que diga él. Ya ah, se, se separaron, ¿no? Y están súper peleados. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? La banda le dijeron, ¿podemos usar el tema este? Sí, usa. No, no pasa nada. Y la escena, en realidad, es una escena donde está Tarantino. Cogiendo. No, está Tarantino con una pistola apuntándole y, y tirándole tiros a, al, piso, al piso, a una mina que le faltan las dos gambas no. y diciendo bailá, puta bailá un genio, no. mientras suena de fondo era... tu, tu, tu comentario de... es re manchista, parodi no, está bien, pero es así, ¿qué le vamos a hacer? mientras ustedes entonces se van en su casa se imaginan a Tarantino disparando no, no del piso se imaginan ustedes mismos porque está bueno estar en ese momento no ¿sí? ¿O te gustaría no, estar no en el lugar otro lado. De, de alguien que le dispara una paralítica y, yo a mí y vos dices, me encantaría oh. Qué eh, de, de, para mí es genial uno está abriendo la mente tanto con, con los fachos o con sí. la mala gente <risa> Que, que se va a hacer normal, hermano, y a mí no me gustaría un mundo lleno Son de gente mson, que... no. yo, te, yo lo voy a escuchar, ¿no? <risa> vamos a escuchar entonces a Nobel Vega haciendo No, to obvio, to para siempre hay yo, que escuchar para respetar me lo voy a reimaginar hay que respetar todo, hasta, hasta los que violan hay que respetar <risa> hasta los que matan maestro hay que respetar, me puse político Soy haciendo To Drunk To Fuck No, mire que es la broma. Sí, sí, sí. I danced all night. I drank sixteen beers and started up a fight. I now I'm cheated, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Back. I'm too drunk, too drunk, too I like your stories I like your gun <laughs> Shooting out car sounds like loads and loads of fun <laughs> wish you were dead <laughs> You ball like a baby. Choky, Chalky, Palki, vamos a bailar, ritmo fatal, de cholki, chalki, chalky, chalki, chokki, chalki, palki. Vamos a bailar, ritmo fatal, de chalki, chalki, chalki. Déjate bienvenido, mira tus pies en el piso. Tu baile es cualquiera. Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar, ritmo fatal. De chalki, chalki, shoki, chalky, palki, vamos a bailar ritmo fatal, este aire de libertad? Sube bien esa radio y déjate llevar. Vamos a bailar, fatal, palki, fatal, me shoki, palki. Uh, esa película de esta buena. Tra trabaja Halle Berry, la que uno un ah, ah, perdón, ahí estamos. Han vuelto los estrenos a Yolky Palki, pero Nunca hoy... Nunca se fueron. Uy, este año, lo vamos a hacer bien, ¿sí? lo vamos a pasar los miércoles, ríos? los otros años ah, no lo el año pasado iban los jueves y para el jueves a lo mejor alguno a las 12 de la noche yo ya había ido a ver una película ¿Quién? y ahí hay gente que va a las ah, 9 a ver un estreno porque el jueves el primero que paga mucho porque el miércoles se pagó poco entonces el miércoles van al cine Pero ya el jueves hay que pagar mucho. Sí. Está caro el cine. Y vos hoy en día con la neta es muy probable que alguno haya visto el estreno hace dos meses <risa> atrás en la computadora de su casa. Para, para mí todavía eso no es, no es medida de nada. A mí yo todavía no creo en la gente que ve las películas antes. Yo sé que las hay, las hay. <risa> pero no es como que va a afectar a nadie ¿no? para mí todavía es como una elite muy muy reducida que te las ve por formamos parte <risa> ah, hola Pablo vino Pablo para los que sí, no lo están tenemos, viendo pa hola Rodrigo ah qué voz traje cosas para todos cómo me calienta uh -huh. la voz hemos vuelto Pelocino. al programa con cuatro personas que grosso pero tres micrófonos mm. bueno que no, no hable siempre Pablo. <risa> ya está tres estrenos a ver hoy no Mejor que el otro. A ver. Uh. Igual, y bueno, dale. There are two wolves fighting in the heart Dos lobos. Cold, Peleando dentro del corazón de uno. Ah, malditas metáforas, Yo creí que era de lobo. A ver. De lobo. Oh. Corazón de lobo. Otra de Mel Gibson. Y después. Son... Todo clima. Muchos ¿eh? bajos. Hay <risa> <risa> agua. Oh Billy. Oh Billy, come here, Billy. Ahí voy, ahí voy ah oh, Billy, oh, oh, oh. ah Billy? No, no está Billy. No. Es una presentación de cine Village, eh, de vida, diciendo que tienen doble really Muchas people personas. Uh, mu oh, oh, oh, ¿Quién soy? ¿Quién soy? La misión, ¿Eh? la música de la es un misión. un tipo, que trata de, de descubrir su identidad. Tiene la identidad desdoblada en dos. Es como mentiroso, mentiroso. ¿Qué hace? Como ¿Qué Víctor, Víctor Victoria. Muy anda? bien ahí. ¡Oh, Ojo, oh ¿Qué, qué, tiró la referencia? hay, eh, hay hi, referencia. Claro, boludo. Me gustó. Bueno, Luciano nos va, la va la a la metáfora. explicar qué película es. <risa> la caritas. <risa> Señora, venga a ver las caritas. Puede decir que no tengo la más mínima idea. Yo no un nombre. Igual que, que la camioneta. No, no que el Coso. Que la, la navecita que, no. que fue a Marte. Sí, o sin tener idea. de la Conquistadores Entonces, le pusieron acá. Ah, conquistadores. Que Pathfinder en realidad que un, que busca sí huellas. Yo sabía cuál era. Pero con lo de dos camino. en uno y el hombre no camino. y se... abre Caminos. ¿Abre caminos? Ahí está. Suena más criollo. Abre caminos. Es la remake. Sí. La remake una película europea de medio de los ochenta. 87. 87 que, y es alemana. Que se conseguía en los videoclubes amigos de uh -huh. esa época y que te dio una etapa muy, pero muy fea, muy merza Y ahora haciendo un afichecito muy lindo, pero a mí no me mienten la remake de ¿sí? esa la película esta es de vikingos contra nativos estadounidenses uh, te, vikingos, ahora no. ya, ya claro. dejó de ser Rusia contra Estados Unidos y, y cada vez se va más atrás en el tiempo Me son mayas eh. contra mayas más poderosos eh, de persas contra espartanos y ahora son vikingos contra nativos estadounidenses Por mí los sigue siendo la misma porquería de siempre es como apocalipto nada más que en vez de pelear entreno, onda. entre los indios pelean contra y, los indios. es otros. como apocalipto pero sin la mano maestra y talentosa del genial Exacto. Mel Gibson que lleva todo un camino para que sea una verdadera obra maestra más allá de lo que digan sus lectores te alabamos Mel Gibson te alabamos Mel Gibson te alabamos Mel Gibson, le te te Mel Gibson. Mel Gibson. Ah. en estos días de pascua te alabamos sí. Mel Gibson vamos con el segundo estreno por más ruido todo el mundo tiene secretos Rocky. La triste Tres. Rocky 5, 6. No Adivina quién ha conocido en la red. <ríe> la red 2. la red. No, mujer no bragania. Bragania. ¿Te con a mi mujer? ¿Quién es ese? ¿De quién no, es esa no voz? Morgan Freeman. No. los no. Me he metido en el correo de Chris. Creo que lo he encontrado. Federico Lupi. extraño perfecto. Yo no, no puedo evitar que, esta, que este una tipo una de películas película me hagan acordar a jueguitos momento. de la Playstation. ¿Por ejemplo? qué? Porque siempre tiene esos doblajes truchos? Dentro de la ah, verdad. Has usado una magia muy poderosa. ¿Eh? Estoy muy decepcionado. Oh, por por esta. Esta. Bruce Willis todos, es todos él. Es él. ¿Qué va a hacer? Te juro, ¿Papá. La, la, la jungla de Cristal 4. No, aquí la jungla. Halliburri. Ahí está. Halliburri. Bruce Willis. Bruce Willis. Uh, que Bruce Willis. Bruce Brush! Sabes lo que significa la palabra lealtad Seguro que tu mujer se pregunta lo mismo Toma, puto Por fin una, mujer, claro. una película donde las mujeres toman la el poder puso, Se la puso sí, bien sí. bien puesta. Por fin otra película con Johnny ribisi ¿Se acuerdan? Sí Era el que nacía de, de hermana de Phoebe en Friends Que también trabajó en Rescatando al Soldado cosa? Ryan ¿Y en...? Tengo? ¿Cuál era? Para. Para. de uh. Tokio no perdidos los, en los, Tokio, los, los, los, los sí, intrasles. Pero es más recordado como el hermano de Phoebe en France sí, sí, sí. <risas> Yo quiero verlo más. Ha un montón de películas. Recién me enteré de hacer en que el personaje de este muchacho en perdido en Tokio era una especie de Spy Jones Porque vieron que Sofía Coppola estuvo casada cuatro años con Spy John. Sí, claro. Supuestamente en sí. el de Tokio, este personaje como Spy John, que no le daba pelota a Sofía Coppola, cuando se de viaje. ¿Qué, qué mujer? ¿Ve? No hay nada peor que una mujer inteligente resentida. Te se hace la película. Diciendo, y te no, caga. Sí, sí. Miraste un viejo en Tokio, boludo. ¿Vos ¿A vos decir que le quiso no, decir no, eso? También, sí, claro. Nada, no, quiso decir claro. eso con su película. No lo mostró. Y la y me la, y la no dice no, que un guión es lo que es una mujer resentida. Seduciendo a un extraño, se llama. Está bien. Perfect este Strange. y la vuelta de varios actores que hace rato que no la pegan yo creo que es Dennis una basura Quayle. la Quaid. faltaría de Dennis Quaid Dennis claro por supuesto <¿Qué>? el otro día había una película de, de pseudos así falluto que, que <¿Qué> estaban tenían cuatro caras así todo bueno, rey liota, una con rey liota, Dennis Quaid y Michael Keaton con el... no mola, y si ¿eh? te gusta mortal. Hablando, sí, Manizzi, hablando, mortal, hablando de eso vamos a escuchar el, a ver, el próximo mac. de resucitado ¿no? el contrato lo has leído a mí no me vas a mangonear no me insulten no, me... el mí, no es un problema ¿Eh? mac abre internet por favor comando desconocido ¿Oh? creo que tengo que buscar texto alternativo buscando sexo alternativo está hablando con su mac entonces, no, que le sí, reconoce la, la vos oh, para diversión con frutas punto Y esa es la pornografía alternativa ah, de arriba. los motoqueros. Lila sí. ah, y avanza ayer. Que seamos viejos. <ríe> es verdad. La tendría que de, de dirigir Costo. Clean Eastwood. No, nah, tienes que Claro, curarte, es como la de los de, de los viejos del espacio, pero con ah, bueno. versión motoquero. Esta fue la última película de Clean Eastwood que vi, la de los viejos en el espacio. Bueno, pero es Después no más en el cine de Clean Eastwood. Ya no oh. sé, ha estado mal. Y encontraron un viaje. Vamos, nena. Vamos, nena. Es un gran. ¿Cuáles son los viejos de esta? Pero solo me salían chistes de. Era Tim Allen. Uh. Cuéntamelo, anda. ¡Anda, anda! Con... anda, anda. Cuéntamelo. cuéntamelo. ¿Qué tenemos aquí? Tim Allen. Ajá. Cuatro cargos. La, la, la hermana de Kristen Allen. No. Por comportamiento. De y lascivo y. Está gordo. Cargo. Por pura envidia. ¿Miras los pantalones? Oh. Camin uh. encontraron con el con el policía que hay ahí. Right Allen. El muchacho de las herramientas Que acá es completamente desconocido Sigue siendo, la la, eh, Sigue siendo el, el, el, el santa boludo de La cláusula y todo eso Ah, es que sí, el, el tipo per, El perro papá Tipo las, de el... mierda Bien sí, familiar no, Como un Tim Robin pero malo Es muy interesante es su vida pasada que la nueva El tipo era el narcotraficante Estuvo varios años en cárcel hasta que volvió y se regeneró Esto es verdad sí. Como que eh, Pardo eh, se regeneró Haciendo esta película, esta serie del Carpintero chiste, de Familia eh. <risa> Gracias, Carpintero porque... de Familia se llamaba Carpintero de Familia hombre no. no, no, sí, si sí. se hace una remedia argentina con Franchella obviamente de carpintero y florencia peña de Poto. yo estaba pensando carpintero en maría carrín calvo con la carpintero de familia la no, rima viejo me va viejo antes y sí, sí, pero qué mínimo 80? gesto se te puede caer si tenés a mitad de la cara paralizada. Sí, bueno por eso no los 80 y yo pero puede en Viena. yo bueno. quiero que vuelva en soviena Vos escucha, yo yo otra vuelta también en soviena estás ahí Tim mal en otra vuelta. Y el petizo este de Fargo, que no me acuerdo cómo se llama. William H. Mace. Es un grande en grosso, en William o... Es un gran maestro, William Macy. Creo que esta debe ser la peor película que hizo en su vida. No sé. Igualmente de las tres, la única que yo realmente iría a ver por curioso es esta última. Bueno, y además está el si es que pagaras por ver esa película. Un negro que es un grande, que es Martin Lawrence. No, a mí el Martin negro el que me gusta es Vincent Donofrio. No es negro, Bernie Mac. Sí. <risa> Bernie Mac, no, por Dios. <risa> Bernie Mac no. Cedric, ten, ten, ten, bueno, alejamos no. una para ir a ver. Eh, eh, la, la de los motoqueros. La de los motoqueros, sí, sí. Full. Yo, a, mí, a mí me tienda <risa> a Pathfinder, ¿eh? No, porque... Yo qué? quiero ir a ver. Y porque siempre están tan buena si escena a... de violencia y demás. Yo, yo si decido sí, eso no es que tiene, a tiene, la de los lobos Yo no una paralítica, ¿no? Para dispararle, pero... Ah, Le y bueno igual. Quiero ver violencia. letra y música. Ah, la yo también no. le quiero ver la trayebus. Déjame ver cuál. Sí, ¿Qué? totalmente. No, no, no yo no te jodo si un digo. El subgénero de no películas con Drew Barrymore es muy interesante. Subgénero, sí. como la película con Adam Sandler. Claro. Ya llegó a género. <risa> Vamos con. Y Dios. la película trabaja Adam Sandler y, bueno. y, y Drew Barrymore es eh, <risa> Zumo. <le> <risa> I dove into that prison scene With a parasite attached to me I'd hope this offer love, Would give us what was right about League after league Yeah. Hey. Bochatón, debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki Palki. lindas ideas para un mañana mejor! En Yolki Palki el tiempo nos apremia, ¿sí? Eh, ¿qué no ¿Qué nos sobran ¿Qué nos va a dar el premio? ¿qué nos va a dar Ah, ahora no viene sobran horas. el rencor. <risa> claro. Mira, ha... para rencor, ver, rencor. Para... Ahora. E esto es para toda la gente Entonces, que, que no cree en nosotros. Bueno, Me dejas, por favor presentar el que viene. Dale. así, así lo percha, Martín sacando No voy a hacer nada. Dale, pero... dale, dale. Pero dale. encantaría el Shocky Palki por tener un programa de muchas horas, ¡Ja! donde podemos presentar un disco entero Eso. y irnos a tomar una cerveza Duro. aquí, a la esquina. Dale, porque como no esquina, tenemos si te un programa tan largo y Pedimos y trabajamos todas las horas que decilo, tenemos que hacerlo, decilo. tenemos que comprimir el disco y presentarlo solamente en 10 minutos. Y lo malo de eso. No tiene nada de malo, tiene bueno. Que vos, vos querías pasarlo podés entero. el disco. Escuchar en 10 minutos Ajá. comprimido un disco. Por ejemplo, si yo traigo un día el, el de la oreja. Esto de va a Gogh... formar parte. No, vos no puede traer nada. Esto va a formar parte de la escuelita post punk, ¿sí? Que vamos a hacer durante este año, donde vamos a empezar a presentar discos post punk y new wave durante todo el año. Vamos a arrancar con The Depeche Mode si sí, vamos a prestar sí, cuatro discos genial. de Depeche Mode de, de acá de, de en los callecito. cuatro próximos miércoles. En la escudita post-punk en vez de ponerte la escalapela te ponen un alfiler de gancho en la sí. nariz todos los días patrios. el disco se llama Sound Great Reward si ¿sí? es el disco de 1984 de los Depeche Mode es el cuarto disco de ellos. El cuarto. Claro y es cuando empieza así la transición de los Depeche Mode más alegres que saltaban y bailaban. Los después de la Guerra locos. Fría esto. Claro sí la guerra fies no y se, se, se vuelve más un, po un poquito más oscuro y más tirando a la parte industrial ¿sí? por, lo, por los misiles nucleares rusos que amenazaban claro. en esa época bueno temas que están en este disco a ver people are people uh. master and servant master uh. of blasphemous, rumor. Blasphemous, blasphemous, blasphemous rumor blasphemous. somebody somebody put something in que... my drink <risa> no. <risa> así vamos a escuchar el disco entero aguante ready ramón pero comprimido en 10 minutos cómo es eso de Mode Con el disco Sangrete Reward. ¿Todos los temas? Todos los temas, pero un pedacito ahí más o menos comprimido. Dale.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 de ficción está basada en la pasión de Cristo. Jesús de Nazaret. Yo sé más que vos. Yo sé más que vos. El concurso en donde vos no participas. Y vamos a seguir... es por ti. Y vamos a seguir... porque me ponen la musiquita? Cada vez que quiero hablar, Billy, se pone a cantar. porque este siempre lo quise hacer. Porque tiene... ¿Siempre quisiste hacer qué? El ridículo. El ridículo si sí, siempre lo logré siempre ah, muy bien muy bien cada vez que alguien azote a Billy y vamos a festejar y a tomar un un trago eh, cuántos tragos vamos a tomar entonces muchos muchos no, es Así mi bloque no, no, no, sí. por favor vamos a hablar de la de la mejor película del año que no la hemos visto oh, claro. de la película que esperamos Nosotros dos y toda la humanidad sí. Y si el resto de la humanidad no la está esperando Porque no merece seguir viviendo Exacto. El niño maravilla y la mujer de fuego Ponele, pero okay. no ¿Cómo eres? Los, dos, los hermanitos del diablo Los grandes amiguitos, los compinches, los compañeritos Wachowski. Robert Rodríguez ah. y Kendin Tarantino Que son más hermanos que los hermanos Wachowski Apa. Ah, Porque ellos no nacieron con la misma sangre y sin embargo es como si la tuvieran. Ah, qué, qué lindo. Épico, ¿sabes esto? ¡Latino! Han decidido por fin, siempre ellos colaboran en la película del otro. Sin más lejos, Tarantino dirigió un segmento de SimCity. Mm. Eh, Rod Rodríguez lo puso como director invitado. ¿Pero se sabe qué segmento de SimCity? Tarantino actuó en, en la de... Frondáctil, ¿no? claro, pero esa... ¿Qué? sí, eh, no Rod Rodríguez. Sí, sí, Rodríguez, sí. Bien parado, Alta película, como Alta antes. Sí, totalmente. me gustó La vi dos veces en el gran rey. Cucarachas enojadas. Fantástica. Y bueno, dijeron, vamos a poner las pilas y hacer una película juntos. ¿Querés? Se hicieron Greenhouse. ¿Y qué significa Greenhouse? ¿Invernadero esto. Para eso hay que hacer un poquito de historia. De del cine, no. Callate la boca. la gringos grind, no grind de ver. Hoy a dos personas le dicté pongan green house y ponían green con, con la 2 d e. Y no, es más fácil grind como suena, Green no, no es más fácil. House. Y por la gente está mal acostumbrada, al ver. Y Llegamos historia porque bueno, si no no vamos a terminar. A ver. Hay <risa> una cosa en la historia del cine, un subgénero o, o especie de género que se llama cine de explotación, sí. Como por puede ser el no. trabajando en la, mina la explotación de del cine puede surgió con el mismo inicio del cine o sea, la idea de películas que relegaban la beta artística para que eran solamente el lo sensacionalista. Eh, esta cuestión casi de espectáculo de feria de atraer a la gente mediante el de violencia vil. y cuestiones gráficas eh, viene ya del gran guiñol, digamos del, del teatro del gran guiñol. es eh, como crónica en el cine exactamente Eh, la tradición casi de feria digamos, y que el cine la aplicó desde muy tempranito pero bueno, la popularidad del género del cine de explotación llegó a la década del 70 ah. 70 ¿y a quién explotaban? 70, en el 70, sobre todo en Estados Unidos cuando pocos eh, dejaron todos los tabúes de lado toda la censura de lado descubrieron que no era mortal mostrar tetas en el cine ni gente drogándose y llegó el cine de explotación que tiene muchos subgéneros y como son tantos, es... voy a prometer que para la próxima semana voy a hacer oh. un bloque especial de cine de explotación con sus <tose> subgéneros Perá. y sus paradigmas cinematográficos. Sexploitation. Hay un montón de películas de cárcel. Que Jail Jail's Plotation, Plotation. Jail's Plotation no, no, no, no Pero un nombre que sea conocido sino... Harry Plotation <risa> ¿Cómo? Harry Plotation Harry Harry En un sucio. punto El Spaghetti Western europeo De la década del 70 El que ya se volvía muy inmersa Era parte del cine de explotación No, pero si no le puede poner Un Plotation al final No es cine de No explotación. es tan así, parodi No seas tan dogmático Bueno Estas películas Nunca sí, Ay, no seas eh, tan dogmática, eh, mi amor Decirte, no seas pelotudo te decir, Claro dogmático. No seas tan dogmático. Bueno, Eh, <risa> lograron una gran popularidad en los 70 sobre todo en eeuu y el greenhouse eran cines donde se exhibían películas de explotación generalmente en doble programa una y después la otra y todo por una misma entrada antes lindo? El doble programa y ya en el no medio los trailers programa. y en el medio claro los avances los, de otros avances de las películas estos tipos rodríguez tarantino sí. dijeron eh, ellos bueno siempre han sido muy eh, con pinches no pero aparte con han sido muy Eh, fanáticos de este tipo de cine siempre todos sus películas voy a algo? detalle gore o violento o, o yo sensacionalista agrego. yo agrego que dale, contá, contá, dale contá. no que contaron cómo había, <ríe> cómo había salido la idea Mirá porque, porque tarantino no tarantino organizaba en su casa esas proyecciones entonces siempre iba rodríguez se agarraba oh, y ponía llegó un par de uh. bien de, de, de, de, de carretel Sí. no no no, no tirar no echaba unos dvd al, al reproductor tiraba ahí bien de carretel y las películas sabía que tarantino las tenía guardadas las tenía tirada por ahí no le daba mucha pelota y además eran películas viejas y estaban hechas mierda o si sea, ya las películas están hechas mierda de por sí porque daban mil vueltas las pasaban en 500 cines durante 3 años uh -huh. las pasaba y, y luego el programa y tarantino mismo hacía enganchaba algunos trailers así metía trailers en el medio y siempre pasaba dos películas y les... Yo un día se junté chibulus y dije, blu, una de estas ah, dale vos haces una yo hago la otra y en ese mismo día se quedaron un par de horas y ya escribieron no. No, no escribieron el guión pero ya tenían toda la idea toda completamente armada en un par de horas después de haberse visto eso ah, Esos un señor ser muy simpático a la distancia si fueran amigos tuyos sería insoportable más mm. ¿no abstraído eh... Y bueno, la idea Yo era, una, un una pequeño, cuestión, dicen, embargo, algo te que hablo. dice Rodríguez, es que bueno, los afiches de esas películas por lo general estaban mucho mejores que las películas en sí. Su desafío <risas> fue hacer una película que estuviera a la altura de los afiches, que una película que fuera tan buena como los afiches que las promocionaban. Y esta también es una idea de hacer greenhouse. La idea de... de, de, de para ir con el y tirarle pochoclo al de adelante, cagarte de y rico. Esco... Po pochoclo de los niños. Para ahí, agarrarse a la mentiras, y claro, totalmente. Y que te echen y después entrar, pero entrar a en la segunda película. En fin, el señor Rodríguez ya venía con una, digamos, ya venía coqueteando con el cine clase B, clase Z de hace rato, digamos, películas como Mini Espía o, eh, o el, el, el Niño Tiburón y la Niña de la fue? ¿Por qué no sigo siendo eh, Mini Espía? Eso? No entendí. Y bueno, pero la, más, la película ¿Pero sea, más clase B de, de, de toda su filmografía es una llamada de faculty, faculty, Aulas peligrosas, los extraterrestres muy violentos, asesinos eh, invadiendo una facultad, ¿Pare? y los, los estudiantes descubrían que podían matar a los extraterrestres. Ah, y Droga, cocaína ah, sí la vi, buenísimo. Bueno, y, y duraba una hora diez digamos era bien bien bien bien película clase B podría ser tranquilamente un Greenhouse de, de los de ahora está muy buena y en ese momento sí, es muy simpática en ese momento robert Rodríguez más es estudiante tenía una teoría la maestro. ¿eh? claro tenía una teoría y era y, y se la comentaba la Ayshaud y Josh Arnett que eran los dos actorcitos ah, y ah, era. Ahora las películas de zombies desaparecieron, pero tarde o temprano tienen que volver, porque hace rato que en Así el película... A hacerla. Hizo un guión de 30 páginas, se los pasó todo, pero después se colgó, no se animó. Y cuando volvió todo este furor de las películas zombies, dijo, ¡Ah! Me agarró el remordimiento, ¿por qué no lo hice? Entonces ahí digo, me agarró la culpa y dije, voy a ponerme de vuelta con esto, voy a extender esto, se puso con Tarantino, y ahí salió Planet Terror, que es la primera parte, o la película que dirige Robert Rodríguez dentro de Greenhouse, donde se combaten a unos zombies llamados Psico hay un militar protagonizado por Bruce Willis, el chico le falta una pierna y se pone una ametralladora en la pierna y dispara a todo el mundo. Y más allá de estos detalles, que son todos gráficos y simpáticos, lo anecdótico de la película es de, que además de tener la cinta como si fuera rayada, o sea, toda la imagen de la película está rayada Tiene bongo rock Y además de tener partes donde el diálogo no es audible O sea, se queda la imagen en silencio mientras están hablando Simulando también las fallas que tenía esas películas baratas De Greenhouse Además de todo eso Sacó 20 minutos de una parte de la película como si se hubiese perdido un rollo de la película mientras la proyectaba, Entonces una parte salta... Al azar El segundo acto de golpe salta al tercer acto y por momentos no se sabe de dónde venía tal personaje que aparece, qué pasó con tal otro. Eh, y a él parece mucho no importarle este detalle De hecho, le gusta que si la gente se indigna, se indigna <risa> eh, Roberto también compuso la música de, de su película enojadas Muy influenciado por John Carpenter, Carpenter! Mentor, De hecho, en el set ponía música de John Carpenter Para motivarlo Y estaría bueno escuchar el temita de inicio de Greenhouse ahora Y después continuamos un cachito muy más legal. Me imagino, vi, vi, me imagino. qué bonito que suena entrar al cine que está sonando esto. Sí. <tose> Hablamos de Plan Terror, ahora vamos a hablar de Dead Proof o Prueba de muerte que es el segmento, segmento de cerca de una hora y media dirigido por Tarantino, Ajá. donde homenajea al cine Slayer. Que no incluye la palabra exploitation como quisiera parody, pero también es... Slayer eh, es similar a Splater y es similar a Al Gore. Y son, Al eh, Gore, eh, el vicepresidente. Eh, claro, exactamente. Películas con gran cantidad de asesinatos y todo. Body count muy movies Muy grave Y bueno, forma parte, eh, forma, forma parte, forma parte. Y muy bien, el mejor muy bien. disparo del de de, año. De hecho, el antecedente de esta Dead Proof serían películas como Martes 13 Freddy Películas donde hay un asesino y mata gente de forma muy violenta, pero imaginativa hay que reconocérselo. El asesino en este caso es nada menos que, y para seguir con Carpenter, Carl Russell, quien supo ser el actor fetiche de George Carpenter, y tiene una gran cicatriz que le, le atraviesa el rostro, y hace de un doble un de riesgo, un Stuntman, y su nombre es Stuntman Mike. Stuntman Mike. Muy eh, y la, la prueba de muerte es una prueba que siempre hacen con los autos los, los Stamman o doble de riesgo eh, chocando a sus autos y esas cuestiones solamente acá está aplicada a eh, atacar al género femenino o sea, Stamman Mike va por uh, todas uh, partes uh, atropellando mujeres, asesinándolas y digamos, es, es poco y nada la, de la premisa de, de esta historia ¿Cuánto dura eso? Eh, es una hora veinte ah. trabaja Ross McGowan que supo ser la, la novia de hay que dejar ponerse da por marilyn manson fue la novia de marilyn manson, fue era la chica rubia de Scream, la primera la que moría así con la cabeza descuajeringada sí. y rosario dawson eh, tapadas las dos de la última Rolling Stones, si y usted pone, uh, empieza, pone Greenhouse sí. en internet aparece ¿Ponera? la tapa con estas dos muchachas y uno ya no le importaría ni ver la película ni nada completamente ni nada. en pelotas sí Exacto. ¿Están así en la peli? No, no sé, en la, no, peli. No, en la peli, no, no, no me creo no. Yo lo que le di eh, a alguien diciendo Si llega a estar así en la peli vos... <risa> claro. Vos... Y me la veo 15 veces Y lo que eh, hablábamos también quince, Lo que hablábamos claro, también <risa> sí, sí y ya para ir cerrando ¿Y es que por me la veo no sé si han sí. querido decir me la veo sí, sí. sí dale loco dale la pila mira qué grande que Falta está un perdón. poquito todavía <risas> mira qué grande que está una vez mira qué grande en medio de la película pare. como separadores de los dos largometrajes hay varios trailers de películas que no existen y esos trailers han sido dirigidos por otros directores ah, famosos y afines al género esto, por esto es, suena más interesante que las dos películas en sí ¿Por qué? Porque uno de los tres lo dirige Rob Zombie Grande oh. Y una película que se llamaría World War Woman of the SS <risa> O sea, Mujeres Lobos de la SS ah. Y en el, en, en el avance aparece Nicolas Cage haciendo de Fumanchu uh -huh. Y Udo Kier haciendo de Franz Hess Que sería el comandante del Campo de la Muerte 13 Es una red de dictadura no, argentina, no, no, campo de la muerte, ¿viste? Eh, no, no, no bueno, esa sería una de las películas. La otra sería Don't, que sería del director Edward Wright, que dirigió Shaun of the Dead, de la gran película de gran. terror comedia que emularía el explotación europeo de porque era un poquito más serio la que es totalmente celebrada es increíble ver el trailer por, por, Wiki, eh, por wikipedia por youtube, YouTube. por YouTube. las dos páginas que más visito son esas de bueno. web <risa> youtube es una que se <risa> llama thanksgiving y de un asesino serial que, no, se eh, que sería en vez de un halloween un thanksgiving claro. el asesino surge a partir de thanksgiving y la parte terrible del avance de una chica no pobre media desnuda sí, saltando sí. saltando Y aparece un cuchillo como debajo de, de, de la cama elástica donde salta y la chica... Salta y cuando baja se abre de pierna como una gimnasta y el cuchillo va justo en el medio. en el medio. Es terrible. ¿Dónde en el medio? ¿Dónde en el medio? ¿Qué hay en el medio, bro? Aparte la parte de la chica, está haciendo una felatio. Ah, hay Está haciendo una felatio. ¿Qué hay en el medio? Entonces, ¿quién sabe que hay una felatio? Pinto peste, Bueno. como se dice ahora. Y alza su mano para acariciar el rostro de su chico. Sí y descubre que no hay rostro, no hay cabeza, solo hay sangre, está decapitado <risa> y estuvo haciendo un petón un decapitado ¿Qué hay en el medio de la chica y finalmente para ir cerrando ya hay un avance dirigido por Robert Rodríguez también que se llama me llaman Machete lo protagoniza Dani Trejo que era el que hacía de machete. navajas en desesperado eh, como le pegó, pegó tanto a este personaje eh, van a hacer una película directo a DVD con, con Machete El argumento es que eh, le, le, el FBI, o la, la CIA Yankee, como no quiere mandar a matar a sus agentes, contrata a mexicanos por 25 mil dólares. Total, para ¿Sí? ellos es poca plata y para el mexicano un montón de plata para hacerse matar. ¿Sí? Y tiene una gran frase, con esta cerramos, una frase, la frase promocional de ese avance, que es They just fucked with the ground mexican. Jodieron con el mexicano equivocado. ¿Sí? <risa> es genial, nada. Bueno, y viene un tema, el último Dale, tema que es de la banda sonero de Tarantino, hicimos nuestro propio Greenhouse musical y es un tema de T-Rex. Shipster. The universe reclining in your hair Cause you're my baby Yes, you're my love Oh, girl, I'm just a dreamster for your love you're pleasing to behold, I call you Jaguar, but I may be so bold, but you're my babe, yes you're my love, oh girl I'm just a cheapster for your love, oh. you're my love Oh, girl, I'm just a cheater for your love que se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. Mi merienda? Yeah. Ah, querés mi dinero yeah. Uh, solo querías divertirte conmigo. No, te entiendo. Yo tu compañerito fofo. Yo me doy yo. Fin de Yoki Palki de miércoles. Nos vamos Ancha. con el día. el disco de la semana. Que es. Arcade Fire. Arca ¡Ah! Arcade Fire. El Esa. fuego del arcade. Nunca no caso quejar. No no que qué, qué, que, que, que, Estoy escuchando claro. todos los días. Sí. Bueno, eh, un disco espectacular. Como les dije el lunes, ya lo van anotando en la lista de los mejores discos del año. Oh. Arcade Fire. Lo tengo que anotar. El disco se llama, sí, Neon Bible. Y vamos a escuchar hoy Antichrist Television Blues. Hasta mañana. Esto fue Cholki Parki. Que la pasen muy bien. Voy, vamos a pasar bien, con el kd para la chancha. Adiós. Les da el besito de las buenas noches. Radio Universidad 103.3